Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y feliz bueno, día. Feliz día. Gracias, igualmente. Eh, Gracias. Bueno, en primer lugar, comentanos eh, dentro del colectivo de trabajadores de prensa y creo que también con otras agrupaciones, porque es esto una medida bastante general, han definido hoy un paro. Eh, ¿Querés sí, comentarnos eh, un poco los eh, motivos? Claro, el paro eh, fue decidido por todas las redacciones de la Ciudad de Buenos Aires y digamos la zona metropolitana, porque también llega... Este, de, digamos lo que sería el alcance de la UTBA. en las redacciones este, en asamblea votaron y mandataron a los este, delegados paritarios y a sus delegados para ir eh, hoy al paro de 24 horas uh -huh. y así es como hemos llegado hoy a un paro con movilización que nos ha llevado a, a la puerta de varios medios de comunicación y de la cámara que, que agrupa a los medios a las empresas o a los empresarios de los medios de comunicación este, para llevarle nuestro reclamo por una paritaria Bueno, pueda cumplir con nuestras expectativas ¿Cuál es la situación laboral de los periodistas y las periodistas? Pregunto esto eh, no solo por una cuestión de salario de quienes estén en blanco, sino cuál es la situación general, si eh, hay una gran cantidad que está en situación precaria, eh, si no, bueno ¿cómo, ¿Cómo es esto ahora? Sí, hay muchos periodistas en situación precaria en la Ciudad de Buenos Aires que tanto que La gente que se acerca aquí a, la, a nuestras eh, reuniones este, se sorprende cuando se encuentra con este, compañeros que están trabajando en medios grandes este, contando su experiencia y este, con los salarios que están cobrando, con la situación de, de precariedad con la que trabajan este, o que haya todavía en algunos lugares este, persecución a la organización gremial. Mira, para que te des una idea, en las paritarias actuales que están ahora, no sé, la última oferta de las empresas patronales para los, eh, los periodistas que trabajan freelance o eh, mal llamados colaboradores, que son aquellos este, que eh, eventualmente eh, escriben alguna nota para alguno de los medios, le quieren ofrecer un salario básico por cada nota de 150 pesos. Uh -huh. Es algo absolutamente ridículo para nosotros que no, estamos diciendo mil pesos por nota. Claro. Miguel, eh, tengo entendido que ayer hubo una manifestación también aquí en la ciudad de La Plata, También hubo una manifestación ayer en La Plata, esto es por la situación que se está viviendo en QM Noticias, el canal del Grupo Cielo, eh, que creo que está a nombre de Guillermo Montes. Bien, tiene que ver también con esta cuestión ahí de la precarización sí, este, laboral. Eh, sí, en este caso el colectivo de trabajadores de prensa de La Plata este, adhirió a una manifestación que está organizando el Sindicato Argentino de Televisión en La Plata, para reclamar por la situación de precariedad laboral que se vive en, el medio, en los medios del grupo y en particular en QM Noticias, que es un canal de noticias este, que emite por, por cable y por internet, que pretende ingresar en, en las grillas de, de, de multicanal, creo sí. que hay ahí también un, un tema de, de debate. Lo que nosotros reclamamos como trabajadores es que no se puede vivir cobrando 1.500 pesos por mes de salario. Uh -huh. y que uno no puede hacerse la camiseta para que un empresario se vuelva millonario de la noche a la mañana. Que nosotros queremos, este, no queremos este, tirar para atrás a la empresa, sino que la empresa por supuesto mejore adelante, pueda construir su edificio, pero no a costa de la sangre de los trabajadores. Miguel, imagino que el gremio periodístico debe ser muy difícil para trabajar sindicalmente, entendiendo que en muchos casos hay gente que que comienzan esta carrera más con una idea de protagonismo personal o de eh, tener un renombre por ahí o de profesionalización que no tiene tanto que ver con concebirse como un trabajador o como una trabajadora en este caso. Sí, es, sí tal cual, es, es uno de los, de los inconvenientes. Lo que pasa es que la realidad después este, ubica a los compañeros en, en el carril que corresponde, digamos. Uh -huh. este, no, no decimos que, que uno tenga que abandonar sus proyectos personales, individuales, lo que ocurre es que eh, uno no puede dejar de, de, de verse como un trabajador que cobra un salario que necesita tener obra social, que necesita tener paga su jubilación, que necesita este, que le paguen su aguinaldo que le paguen sus vacaciones y para eso hay una ley que tiene que ver con la historia y un, un, un trabajo de otros que nos han precedido en el tiempo que nos han dejado un estatuto uh -huh. de 1944 el año que viene cumple 70 años Este, que todavía hoy nos cuesta este, defender así uh -huh. que me parece que, que los compañeros este, que crean que eh, van a tener alguna posibilidad dejándose explotar están equivocados y está a la vista digamos que los eh, compañeros que luchamos este, también podemos tener una carrera también podemos hacernos una profesión y eh, en el día de hoy por ejemplo tenemos la satisfacción de ser saludados por muchísima gente por, por muchísima gente que que nos lee o que, que nos sigue en la carrera y también este, una satisfacción de encontrarnos en la calle hoy por ejemplo casi 1500 compañeros este, de diferentes redacciones y empezar a reconocernos porque estuvimos juntos en la facultad porque uh -huh. estuvimos en el, en el terciario porque trabajamos juntos en alguna otra redacción en algún medio este, y bueno nosotros somos este, los trabajadores de prensa y, uh -huh. y nos damos cuenta que, que no quita una cosa a la otra digamos que, que podemos hacernos Este, de una carrera, pero con dignidad, con decencia, con honestidad, y ese es, este, me parece, también una de las cosas que nos lleva a militar. Nosotros estamos en contra de, de esta otra posición, de, de escalar a cualquier costo, este, de, de, de cobrar coimas, como, como habrá muchos periodistas que, que lo harán, bueno, allá ellos. Ajá. Miguel Graceno, la última pregunta, por lo menos por mi parte, en relación a este escenario de polarización, la batalla política, mediática que hay sí. entre bueno, eh, los sectores, los, los medios por ahí privados más ligados al privados y del Estado, ligados al gobierno y sí. a aquellos a, a los otros grupos concentrados. ¿Cuál es la sí. situación de los trabajadores y trabajadores de prensa en esta polarización? ¿Qué es lo que sucede sí. con, parece... no solo con, digo, porque vos lo que estás comentando tiene que ver con sí. las luchas más gremiales del sustento, sí. pero qué tiene que ver con. Sí. ¿Qué pasa con lo ideológico, no? con la posibilidad bueno. de. Me parece que en un punto que es en el punto de la paritaria queda en evidencia que las patronales, este, más allá de la distinción política que hacen, son exactamente lo mismo. Esas dos, este, tanto los, los que son este, los medios más cercanos al oficialismo, los oficialistas, eh, digamos, de, o los del Estado, y los, eh, los oficialistas este, todos este, nos quieren arruinar y se quieren aprovechar de los trabajadores. Y en referencia a lo que significa la polarización entre periodismo militante o periodismo independiente, eh, nosotros creemos que es necesario que haya una prensa alternativa más que una prensa independiente, digamos, que, que una prensa eh, que, que seamos capaces de consumir no solo los, los medios que nos venden, las, o los más medios, digamos, los, los medios más tradicionales, sino también prestar atención y abrir un poco los ojos a lo que son este, otros medios. Y, y dentro de lo que es eh, los medios más tradicionales, la libertad de prensa la vamos a construir los periodistas en tanto y en cuanto estemos organizados y sepamos defenderla. Entonces este, de, de nosotros depende que, que exista la libertad de prensa. Y de, un paso muy importante sería este, estar organizados este gremiamente y tener todos nuestros derechos protegidos para que podamos salir también a defender ese es otro patrimonio de todos los argentinos, que es la libertad de prensa. Bien, Miguel, como para ir cerrando, sabemos que hace poco estuviste publicando el libro eh, En el Cielo Nos Vemos, esta investigación que tantos años te costó sobre Jorge Julio López y su desaparición. Queríamos saber un poco qué repercusiones ha tenido y, bueno, ya que estamos en un medio de comunicación, aprovechar también entre colegas para decir dónde se puede conseguir a la gente que está del otro lado que anda interesado en conseguir el libro. Bueno, este... El libro está... El libro está disponible en todas las librerías. Este, bueno, así se llama En el cielo nos vemos, es el título. Fue editado por Peña Lillo y Ediciones Continente. Está disponible no solamente en La Plata, sino también en las librerías de todo el país ya. Eh, tiene una distribución nacional que está buena eso, eso está genial. Tiene en la portada de la tapa la foto de Helen South eh, con Julio López eh, con los ojos cerrados, mirando para adentro, es una tapa blanca y negro. En la contratapa también hay una foto del primer plano de López con, con los ojos abiertos, digamos, este, desafiante. Y bueno, un poco viene el libro a hacer una respuesta también, a, a pensar yo qué, qué periodista quería ser. Este, y es a partir de alguna charla que hubo en, en la propia Facultad de, de Periodismo, organizada por el Colectivo de Trabajo, este, donde habíamos sido invitados, entre otros, con, con, con Pablo Yonte, que estaba planteado esa duda, ¿no? De ahí yo terminé de darme cuenta que, que el periodista que debería ser era el periodista que podía escribir este libro y también el periodista que, que puede defender a los compañeros que están hoy en situación más precaria y más debilitado frente a las empresas. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, Miguel. Eh, y volvemos a saludarte por el Día del Periodista entonces. M muchas gracias a ustedes, que tengan bueno, un feliz día, que disfruten y también los otros compañeros que puedan estar escuchando.